Esta semana en Vaticano, en la víspera del Domingo de la Misericordia, el Papa Francisco convoca oficialmente el Año Santo Jubilar de la Misericordia. También junto a fieles y autoridades de la Iglesia Armenia, el Santo Padre celebra una misa en la Basílica de San Pedro y proclama a un nuevo doctor de la Iglesia. Además, el Pontífice recibe a miles de formadores para la vida religiosa les presentamos una nueva iniciativa, un libro para niños con un mensaje religioso. Para terminar, daremos un vistazo a unas obras de arte callejero. Esto y mucho más a continuación en Vaticano. Con un documento oficial llamado Bula Papal, el Papa Francisco ha convocado oficialmente el Año Santo Extraordinario de la Misericordia, El 11 de abril durante la ceremonia de apertura se leyeron algunas partes de la bula ante la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. El documento fue entregado a algunos de los obispos presentes que representaban a otras basílicas mayores y dicasterios vaticanos encargados de distintas realidades de la Iglesia en el mundo. El evento tuvo lugar durante la oración de las vísperas del Domingo de la Divina Misericordia. El Papa Francisco explicó el por qué el Año de la Misericordia es el tema central de su pontificado. Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero, y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y de sentirse amados por el Padre. Un año santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría de haber sido encontrados por Jesús, quien como buen pastor ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Para esto es el jubileo, ...porque este es el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia. El Año Santo es uno de los eventos más importantes y solemnes de la Iglesia Católica. El último de este tipo fue el jubileo del año 2000... ...que reunió a millones de peregrinos en Roma. Este comenzará el 8 de diciembre de este año y terminará el 20 de noviembre de 2016... Será el Año Santo número 29 en la Iglesia desde que esta tradición inició hace más de 700 años. Los Años Santos normalmente se realizan cada 25 años. El siguiente está previsto para el año 2025. El Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco celebró una misa para los fieles de rito armenio católico en la Basílica de San Pedro. En su homilía, Francisco usó palabras fuertes para recordar los 100 años del genocidio armenio, en el que murieron sobre todo cristianos. La, nuestra humanidad. la humanidad conoció en el siglo pasado tres grandes tragedias inauditas. La primera que generalmente es considerada como el primer genocidio del siglo XX, afligió a vuestro pueblo armenio, primera nación cristiana, junto a los sirios católicos y ortodoxos, los asirios, los caldeos y los griegos. Fueron asesinados obispos, sacerdotes, religiosos, mujeres, hombres, ancianos e incluso niños y enfermos indefensos. Las otras dos fueron perpetradas por el nazismo y el stalinismo. El Santo Padre aprovechó la ocasión para nombrar a un nuevo doctor de la iglesia, el armenio San Gregorio de Narek. Los santos nos enseñan que el mundo se cambia a partir de la conversión de nuestros corazones y esto es posible gracias a la misericordia de Dios. Por eso, ante mis pecados o ante las grandes tragedias del mundo, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? de la muerte Cristo. Francisco ofreció la misa en recuerdo del centenario de lo que se conoce como la Gran Calamidad. El 24 de abril es considerado en Armenia como la fecha oficial del inicio de estos hechos. Muchos fieles y miembros del rito armenio estuvieron presentes en la misa del domingo, incluyendo el patriarca armenio católico, Nerces Pedro XIX. El gobierno turco protestó por la cita del Papa a una declaración conjunta que califica a estos asesinatos como genocidio. Después de la misa, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía llamó al embajador ante la Santa Sede para hablar de lo ocurrido. Dentro de poco se iniciará la exhibición de la Sábana Santa de Turín. El público podrá visitar la Signode desde el 19 de abril hasta el 24 de junio. La ocasión es el 200 aniversario del nacimiento de San Juan Bosco y la Expo 2015 que se celebrará en la ciudad italiana de Milán. Los organizadores esperan la visita de los jóvenes y de los que sufren. El Vaticano ha anunciado que el mismo Papa Francisco hará una peregrinación a Turín los días 21 y 22 de junio. ...la signo de es un tejido de lino... ...que según la tradición envolvió el cuerpo de Cristo. El Papa Francisco dedicó su catequesis... ...en la Audiencia General del Miércoles... ...a la diferencia y a la complementariedad... ...entre el hombre y la mujer... ...y cómo en esta complementariedad... ...se basa la unión matrimonial y familiar... ...para toda la vida. Queridos hermanos y hermanas... La catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no sólo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos es... No es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar, Para toda la vida sostenida por la gracia de Dios El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua Para superar las dificultades de esta unión Me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer Primer punto no solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer. Bienvenidos nuevamente, está viendo Vaticano. Con la llegada del tiempo de Pascua, los domingos, el Papa Francisco reza Regina Cheli en vez del Angelus. El Domingo de la Divina Misericordia alentó a los fieles a encontrar a Jesús en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros buscamos en lo profundo del corazón para encontrarlo como Él es? Dulce, misericordioso y tierno, porque sabemos en nuestros corazones que Él es así. Al redescubrir el contacto personal con el amor y la misericordia paciente de Cristo, Tomás entiende el profundo significado de la resurrección que transforma el yo interior y así proclama su fe total y completa al decir, Señor mío y Dios mío. Hermosa, una hermosa expresión de Tomás. Bella expresión esta de Tomás. Después de Regina Cheli, Francisco saluda a los fieles de los ritos orientales en todo el mundo, que celebran la Pascua de acuerdo al calendario juliano. Rivolgo, un cordial augurio. Saludo cordialmente a los fieles de las iglesias orientales, que, de acuerdo a su calendario, celebran hoy la Santa Pascua. Me uno a la alegría del anuncio de Cristo resucitado. Cristo Sanesti, saludemos a nuestros hermanos orientales en este día de Pascua con un aplauso. Ahora, todos juntos. El viernes 10 de abril, el Santo Padre recibió en audiencia privada al presidente de Georgia. Hablaron sobre las tensiones que actualmente azotan la región y expresaron la común esperanza de que se llegue a soluciones pacíficas. Georgia limita con Ucrania y Rusia, actualmente en conflicto. También hablaron del creciente papel de Georgia en el panorama europeo. El lunes 13, el Papa Francisco recibió en audiencia a Daniele Mancini, el nuevo embajador de Italia ante la Santa Sede. Mancini tiene 62 años de edad, estudió en Roma y ha servido como diplomático desde 1978. Ha trabajado en Irak, Francia, Pakistán, Estados Unidos y Bélgica. El Santo Padre recibió en el Vaticano a un grupo internacional de formadores para la vida religiosa el 11 de abril. Unos 1.300 formadores estuvieron en Roma para una conferencia titulada Vivir en Cristo de acuerdo al camino de la vida del Evangelio fue promovida por el Departamento del Vaticano, que promueve la vida religiosa. La vida consagrada es hermosa. Es uno de los más preciosos tesoros de la Iglesia, enraizada en la vocación del bautismo. Y por eso es hermoso ser formadores, porque es un privilegio participar en la obra del Padre, que forma el corazón del Hijo en aquellos a los que el Espíritu ha llamado. A veces este servicio puede sentirse como una carga, como si nos sacara de algo más importante, y eso es una mentira, una tentación. La misión es importante, pero también es importante formar a los que van a hacer la misión, formar la pasión de la proclamación, la pasión de ir a todo lugar, a toda periferia, para hablarles a todos del amor de Jesucristo, especialmente por aquellos que están lejos de la iglesia, a los pequeños y a los pobres. Dejémonos ser evangelizados por ellos. Esto es parte de las iniciativas que se están organizando durante este año dedicado a la vida consagrada que el Papa Francisco proclamó en noviembre pasado. Cada año antes de la Pascua, un grupo de estudiantes universitarios de varias partes del mundo se reúne en Roma para participar de diferentes eventos espirituales en Semana Santa y de un congreso que busca la mejora de su formación humana y espiritual, llamado UNIV. Estamos aquí para participar en este congreso del UNIV, que da una oportunidad a muchos jóvenes para compartir la misma fe y la, algunas ideas claras sobre situaciones que permiten a, las, a los robinets de vivir mejor su fe católica en uh, la situaciones de todos los días. Y encontramos uh, distintas personas que nos enseñan, que nos dan ideas, que nos permiten de reflexionar sobre todo tipo de, de problemas de situaciones que en este ambiente de, de alegría Los Rubén están aprendiendo mucho. Los eventos UNIF se iniciaron en 1968 para ofrecer una solución positiva ante las crecientes protestas estudiantiles de esa época. El 48 congreso de este año se centró en el tema Amistad, modelo para la ciudadanía, y se realizó del 28 de marzo al 5 de abril. Y lo que más me ha impactado es toda la gente que hay de otros países que realmente, o sea, Prepara estos trabajos porque ellos creen, y además se puede, que creen que pueden cambiar su, su país, la, la forma de pensar de otros países, porque aquí en España, Italia, más o menos todo está ya desarrollado, pero hay gente que viene de países menos desarrollados y con sus estudios es capaz de, de luego cambiar el mundo. Pues la importancia de la amistad, de que somos una sociedad que nos necesitamos los unos a los otros y que sin, sin la amistad, sin darnos a la gente, no llegamos a ningún lado. ...una novela para niños se ha presentado en Roma... ...en la que se narra la historia de un pequeño con un sueño. Este nuevo cuento gira en torno a un niño de aquí de Roma... ...un niño que vive en la pobreza... ...que eh, es un soñador... ...y tiene pues eh, muchos sueños... Eh, ...y muchas personas que lo dicen que los sueños sueños son... ...que debe dejar de soñar... ...en cambio el niño trabaja por sus sueños... Eh, ...un sacerdote lo ayuda en su situación particular... ...a él y a sus padres... ...y bueno, pues uno de sus sueños... Eh, ...más importante, eh, se hace realidad... ...que eh, realmente significa la salida de la pobreza... ...y también el encuentro con una persona... ...muy querida y muy especial para todos los cristianos. Sin dar más detalles, la persona en cuestión es el Papa. Eso se puede decir perfectamente... ...se encuentra con el Papa Francisco... Eh, ...yo a la hora de escribir este cuento... ...me he girado, eh, me he apoyado sobre todo... ...en dos niños... ...un niño que saludó al Papa Francisco en el viaje apostólico a Brasil... ...que le dijo que quería ser sacerdote... ...se lo dijo entre lágrimas, una inmensa emoción... ...y el segundo niño en quien yo me he apoyado es un pequeño... ...que en el encuentro de, con las familias aquí en el Vaticano... ...ocupó la silla del Papa Francisco... ...de hecho, uno de los capítulos hay un niño sentado en la silla del, del, del Papa... ¿no? esa cercanía de, de los niños al Papa, esa sencillez, ese, ese seguir soñando. no. Da igual la edad, puede tener cinco años, puede tener 24, 58 o 101 años. Lo importante es no dejar de soñar y sobre todo hacer nuestros sueños de Dios. El cuento no tiene un, un precio, sino que es una colaboración, Nos hemos puesto 10 euros, sobre todo porque estamos entregando esta colaboración a una misionera con, que conocemos en, en mi parroquia, hemos hecho un hermanamiento. El libro se llama Lorenzo, el niño del campanario, y está disponible en castellano y puede ser ordenado online. Bienvenidos nuevamente, está viendo Vaticano. ¿El graffiti puede ser arte? Este sí. Diversas imágenes de gran tamaño hechas con pintura en spray adornan las paredes exteriores de uno de los barrios más pobres de Roma. Tor Marancia es un barrio que no me gusta llamar periferia. Creo que es mejor definirlo como una zona menos central que otras partes de la ciudad de Roma. El municipio ha construido casas aquí, que no son feas y tienen una estructura sólida. Pero en los últimos años, estas casas no han sido bien vistas por la gente de la zona y de la ciudad en general, porque se considera un barrio degradado. Estamos en un nuevo paraíso. Con esta iniciativa hemos contribuido a promover la solidaridad, ...la sociabilidad... ...y la apertura hacia la gente que la sociedad margina... ...y de alguna manera sectorizada y alejada... ...y esto lo hemos logrado... ...a través de la belleza y el arte". La iniciativa titulada... ...Vida de la Gran Ciudad... ...quiere dar alegría a los más pobres a través de la belleza... ...entre las imágenes hay una de la Madre de Dios. Esta pieza... Fue realizada por un artista italiano, el señor Clebra. Es un ingeniero que trabaja para una empresa de energía y que hace esto como un hobby. Nadie sabía que era un artista de la calle. Ahora, debido a su fama, todo el mundo lo conoce. El dato curioso es que es un experto de la iconografía bizantina. Y esto es absolutamente extraño, dado que la iconografía bizantina es algo que no le gusta a mucha gente. Es muy esencial. Fue una tipología de arte muy importante hace unos siglos, pero ahora no se usa. Los artistas jóvenes prefieren los colores fuertes, los colores orientados al pop. Es una obra única y con ella queremos subrayar la importancia de la gente de este barrio. ...estamos en Italia... ...tenemos una tradición católica... ...y estamos en la ciudad del Papa... ...por lo tanto... ...saber que estamos colocando a la Virgen María... ...en este lugar... ...es algo realmente importante. Inicialmente esta imagen no fue bien aceptada... ...por la parroquia local... ...pero ahora lo es... ...será bendecida... ...y de hecho, ya funciona como un canal de gracia. En este edificio... ...vive una mujer fumadora... ...que no debería fumar por serios problemas de salud... ...desde que la imagen de la Virgen María... ...está en la fachada, algo ha cambiado... ...ahora, gracias a la Virgen, ella ha dejado de fumar... ...ha dejado de hacerlo gracias a esta pintura". Hay otra imagen mucho más oscura... ...que muestra dos luchadores situados en la pared... ...fuera del complejo de edificios... ...visibles a los que pasan por allí... El artista tiene raíces argentinas, como el Papa Francisco. Jazzy es un hombre artístico. Su verdadero nombre es Franco Fasoli. Es argentino, pero de origen italiano. De eso trata esa imagen. Lo que podemos ver es un luchador argentino, con un luchador italiano en sus hombros. El trabajo de Huth es todo sobre lucha. Lucha por derechos, lucha por la vida. Todo es sobre el instinto natural de lograr nuestras metas. Esa es la intención de toda su obra. En este caso lo que podemos ver es lo pesado de la historia italiana vista por un artista argentino que viene a pintar por primera vez a Roma. La iniciativa consta de 20 pinturas hechas con pintura en spray, que juntas tienen un tamaño de unos 450 metros. Muy cerca de la emblemática Plaza Navona se encuentra Santa María del Ánima. Esta iglesia es el refugio de los alemanes que se encuentran en la Ciudad Eterna. Somos el último remanente eclesiástico del Santo Imperio Romano de la Nación Alemana. Somos la comunidad que habla alemán. Pero nuestras imágenes de 1950, en la Universidad para Sacerdotes, por ejemplo, aún dice que los sacerdotes vienen de todos los países, que alguna vez pertenecieron al Imperio Romano de la Nación Alemana. He visitado todas esas diócesis, desde así en Rumanía, ...hasta la isla de Reykjavikivin. La iglesia ha sido renovada recientemente... ...en ella se pueden admirar obras de arte... ...del periodo de la época medieval. Siempre se ha dicho... ...que esta iglesia es la más alta... ...sobre las catacumbas de Roma... ...desde que era oscura y gris... ...también hizo falta una limpieza a fondo. ...todo comienza con el hecho... ...de que esta iglesia... ...está sobre la base de tres casas... ...que en 1350... ...fueron compradas por una pareja... ...de Dortrecht, en Holanda... ...y las convirtieron en un hospital... ...había un oratorio en el centro... ...que en 1430 fue convertido en una primera iglesia... ...una iglesia gótica... ...como una versión pequeña de la iglesia Santa María Sopra Minerva... ...la iglesia que vemos hoy data de 1500... ...y desde el 1500 hasta los comienzos del siglo XX... ...cada época ha dejado piezas de arte en esta iglesia... ...que están todas en fenomenal armonía unas con otras... ...cada día me impresiona más cómo los artistas del norte de Italia... Han trabajado juntos, se han enriquecido unos a otros, colaborando juntos, siempre en diálogo y con gran respeto de los unos por los otros. Siempre digo que no tenemos ningún Miguel Ángel, Caravaggio o Rafael, pero sí tenemos a todos sus mejores estudiantes. <tose> La imagen del altar es de una excepcional belleza y muestra a María con la Sagrada Familia. Como pieza principal tenemos la obra del altar de Julio Romano, pagada por Jacob Fage, el rico, que fue originalmente comisionada para la capilla Fage donde cuelga ahora la cruz, que tres años después fue puesta aquí y tuvo que ser salvada de la inundación del río Tíber, ya que la iglesia se inundó completamente hasta la altura de una persona. Muestra a la madre de Dios, si me preguntan, la madre de Dios más hermosa en Roma, con el niño Jesús, el pequeño Juan Bautista, que indicaba al pequeño bebé Jesús ya a San José en la espalda, en la sombra. En toda la espalda, casi no visible, está Santa Ana con una gallina y sus pollitos simbolizando que la gallina los cuida, como los fuggers protegen el dinero. El alemán más famoso de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, tiene un nexo muy especial con esta comunidad aquí en la iglesia él celebró en el altar de Santana en el tiempo que estuvo aquí en la época del concilio cuando me convertí en rector me lo presentaron y él dijo bueno, recuerdo mis días en el ánima soy un miembro de honor yo le dije el honor es todo nuestro, Santo Padre en la sacristía tenemos un famoso elemento los seis papas alemanes desde Gregorio V hasta Adrián VI Y fue absolutamente necesario inmortalizar a Benedicto. No había espacio para una imagen, pero pudimos hacer espacio en una de las ventanas y hay entonces una imagen moderna que caja muy bien de Benedicto Bávarus, manteniendo la tradición de nombrar a la tribu. Entonces él nos saluda todos los días con una sonrisa.